A seguir disfrutando esta noche, estamos todos de fiesta. Nuestro show continúa de la siguiente manera y esto dice: u n dos, tres! Y saltan, saltan todos, saltan y esto dice: ¡Como、no?